¿Cómo los trató la Barría? bien muy bien, la verdad que bueno llegamos hoy un poquito tarde por sí. el tema de paro. Eh, llegamos justito para probar y no tuvimos mucho, mucho tiempo, tiempo de ni siquiera salir a almorzar, no, allá caminar. Fotos. Muy temprano de allá, ¿no? sí, sí, salimos re temprano, pero bueno, ta, se vio acá en el escenario, la gente impresionante, cantando, mucho calor, sí. este, Sí, la gente desde las 10 de la mañana sí, está haciendo fila acá, ah, sí. Sí, Increíble. Impresionante. Sí, aparte no, no solo de acá de La Barriga que los estaban esperando mucho porque nunca claro. vinieron acá, sino también de la zona, viste, que queda cerca de todo y también la gente que los sigue ustedes de, de todo el país. Hoy justo estábamos hablando de... de un show que hicimos hace unos cuantos años en Azul. En Azul, sí, en el teatro. Sí, sí. ¿Y en, en qué se diferencia con con este show de Azula este, que más o menos es la misma gente o es de la misma zona? Sí, pero fue hace... Seis años. Hace muchos años. Sí. ¿no? Y no, todo, en todo. En todo. En todo, todo impresionante, sí. Por suerte, en, eh, cada vez se llama más gente y... No, yo que y aparte dice que tiene, no sé si para ustedes un sentimiento particular de los 20 años que cumple la banda sin Marcel y arrancar una gira desde, desde acá, como lo toman o qué expectativa tienen de esta gira de los 20 años de nos va hace, hace mucho que no, no arrancábamos una gira porque estábamos guardados sí, grabando discos sí. y teníamos muchas ganas de salir a tocar y hoy se notó, entre nosotros arriba del escenario se notaba esa energía de ganas de... De tocar, de volver a las calles Y está, está bueno también poner el es, sentir es especial por los lo 20 años. Y también porque no estamos tocando en capitales, vamos a decir claro, de, ¿no? de ciudades, vamos a ciudades por ahí, que, a lugares que no estamos que nunca tocamos, somos chicos y todo ¿Y acá eso, ¿es acá el único lugar al que viene que nunca tocaron o después en el resto de la gira? no, hay otros lugares sé lugares que no hemos ido la idea es eso, claro, como suerte. volver un poquito atrás quizás claro, porque la última vez fue en La Plata que estuvieron va como hace poco, pero antes claro, sí, sí, el sí, público sí, argentino sí, fue pasar sí, un poco también de enviarse de capitales solamente y, y, y bueno, para, para tocar en otro jugador que no hemos tocado, también... ¿Y con lo que están con el nuevo disco que lo están armando? ¿Cómo van con eso? ¿Ya está casi terminado? ¿Saldrá en este 2014? Sí, sí, vas, la idea es que salga ahora, este, para el mes que viene, quizás. Uh -huh. Recién venimos de mezclar, no, no llegamos a terminar, uh -huh. eh, estábamos mezclando con el productor en Estados Unidos, en Nueva York, Y bueno, no nos dieron los días, ahora quedó el productor solo y nos va mandando por mail. Claro. Quedaron Ajá. cuatro temas Ajá. y bueno, la idea es terminarlo para estos días. Sí. Y bueno, después quedaría el máster y ya, ya estaría pronto junto a faltaría la parte del arte también, pero Ajá. ya está todo encaminado como para que salga como este año. Salga. Sí. Y bueno, ¿qué expectativas tienen de lo que es esta gira de los 20 años con toda la carga emocional que puede llegar a tener para un El impresionante. Sasa. Si es así, ya está, está perfecto. perfecto. ¿Y para lo que queda? Y para lo que queda también lo mismo. Que sea todo igual a esto, está todo bien. <risa> igual o mejor.